Bueno, que salgan en paz, en tranquilidad, que elijan a sus candidatos con miras a los comicios de octubre. Tendremos ley seca a partir de las 6 de la tarde del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes con la finalidad de garantizar el hombre público. Están desplegadas todas las autoridades. Ya la registraduría pues, nos ha presentado un parte de tranquilidad hasta este momento y no se evidenciaron el Comité de Garantías Electorales ningún riesgo electoral. Entonces, pues esperamos que todos se mantengan en tranquilidad y que den el resultado propio de la democracia, es decir, una garantía. Pues vamos a estar en un comité de mando unificado en Casa de Cultura desde las 8 de la mañana. Lo que hace es garantizar que los comicios se den en condiciones de normalidad. Si alguien tiene una denuncia, algo que presentar, pues van a estar todas las autoridades presentes en la Casa de la Cultura a efectos de que la puedan presentar. Pero además está revisando en materia de orden público cómo vamos, que lo logístico esté bien, que todo se dé, que se puedan recoger los votos en debido tiempo, que sea la garantía en el traslado. Es decir, que tomamos todas las garantías que deben tener una elección. Los invitamos de una vez porque este es el comité de las elecciones de octubre. Entonces de una vez para que comencemos a organizar las elecciones de octubre y que se den en pleno respeto y eh, de paz y tranquilidad.